El pasado mes de marzo, el día 30, fue nombrado por unanimidad presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, la Alicantí y del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, Ángel Urbina. Un cargo al que le va a dedicar mucho esfuerzo porque de él depende que el trasvase Júcar-Vinalopó, que nació mal por el cambio de toma del agua pueda servir para poner fin a la sobreexplotación de los acuíferos y traer agua del Júcar a nuestros territorios. No es una labor fácil porque el trasvase lleva décadas bloqueado y se necesita la unidad de toda la provincia para conseguir esta aventura. Ángel Urbina, muy buenos días. Muy buenos días. Primero, ¿por qué? ¿Por qué aceptó el cargo de presidente? Vamos a ver. Yo... Pues quiero reconocer que el Juan Cabino Lopó, desde siempre, ha sido un anhelo, además, en la historia de Elche, y estoy desde sus inicios. Yo me vida vivido, digamos, así, con el agua, estaba entre el Tajo, el Soduro y el Juan Cabino Lopó. Pero Juan Cabino Lopó ha sido desde sus inicios, desde que hicimos el, el proyecto los debates vimos que en su medio de comunicación dimos antes de empezar y siempre. Fue elegido portavoz de la Junta de Gobierno también en sus inicios y siempre está colaborando con ese tema. Ahora, más o menos, eh, la Junta Central de Usuarios es un verdadero monstruo, es responsable del abastecimiento de 40 pueblos. Eh, parte de De leche habitantes, venidor y el de toda la provincia habitante, menos digamos, de relevantes, 65.000 hectáreas. Es un verdadero muestro que se suministra de, de acuíferos, de los cuales o sea, que tiene, tenemos tres pozos, pero que están sobre, sobrepatados y la solución para el equilibrio en la provincia era traer Juca Vinalopó, que usted ha dicho con las vicisitudes, pues, lo pasó mal, cambio de toma, etcétera, etcétera. Y ahora, en estos momentos, pues en la Asamblea General ahí creyeron que era el impulso para, para, para poner en marcha ya Juan Camino poco como sea. Y hubo ahí un poco de unanimidad que han querido mis compañeros, alcaldes incluidos y mucha gente, pues que me han pedido que diera paso al frente. Porque consideraban que era bueno, la persona adecuada para ellos, después al, de tantos años. Al menos la que más bueno, ha trabajado bueno, por. Pero... Al menos la que más, no sé si la más adecuada, pero la que más ha trabajado por conseguir esta histórica reivindicación, el trasvase de Juca que todavía no se ha puesto en marcha. ¿Qué queda? ¿A cuánto están de conseguirlo? Pues ahora mismo eh, ya tenemos Eh, ya ha publicado en el oficial del Estado el precio de un convenio que vamos a firmar con el Ministerio para 10 años. A partir de este año, hasta el año 32, a un precio bastante razonable, 24 céntimos el metro cúbico Lo que falta ahora es que el Consejo de Ministros –me han dicho que será pasado la Semana Santa, final de, de abril– pues eh, firme un acuerdo con la COMED para que el equilibrio financiero que propusimos nosotros pues lo suma de momento a Hacienda cinco años y después lo recupere. Ese acuerdo pues, será a finales de abril y después pues hay ya redactar el convenio que el borrador y firmarlo. Vale, el convenio puede ser en mayo y yo qué no sé, en junio o así, podemos ya el agua definitivamente empezar a funcionar. ¿Hasta ahora no se había conseguido comenzar a funcionar porque el precio del agua no se habían llegado, ustedes no habían llegado a un acuerdo con el Gobierno? No, este año sí que se ha traído ya 300 metros cúbicos con un acuerdo con el Gobierno, pero el problema que tenía pues, es que elevar el agua... Desde Valencia hasta Villena, 800 metros de altitud después de la toma. Hace dos años tuvimos la iniciativa de hacer un proyecto técnica de Valencia, de creando unas estaciones fotovoltaicas en las cuatro elevaciones. Pues el precio de la luz bajaba, con lo cual bajaba el precio de, del agua. Eso lo presentamos al ministerio. Eso gustó. Nos dijeron que, bueno, que decíamos una habilidad económica. Hicimos otro proyecto en la Politécnica de Cartagena de Económicas, donde efectivamente decía que, en fin, esta solución técnica económicamente bajaba el precio y que era asequible. Con eso el ministerio pues, aprobó ya en el presupuesto de este año, que está aprobado aprobado, 90 millones de euros para la fotovoltaica. Y ahora sí, con eso, pues sí que vamos a, a poder, eh, digamos, compaginar. ¿Qué, qué tiene eso de, de singularidad? Pues que el ministerio, si ha puesto el precio a 24 céntimos cinco años, el ministerio Hacienda pone dinero y luego otros cinco años, que ya están funcionando fotovoltaica Hacienda recupera dinero y en 10 años el, equi el equilibrio… Económico es total. Eso se lo entregamos y el Ministerio va pues, a aceptar. Faltan pues, las cosas de, de, de aprobaciones del Estado, el Ministerio, cosas de estas. ¿Y cuándo comenzarán, comenzarán a cerrarse esos pozos para evitar la sobreexplotación? Porque con ese fin nació el trasvase y con ese fin Europa dio el dinero. Pues sí, eso también tenemos ahora mismo, estamos también ya en negociación con la Confederación Geográfica del, del Júcar. Esta semana y la que viene tendremos mucho trabajo y vamos a, a diseñar eh, aquellos pozos que tienen que reducir y en contrapartida van a recibir el agua del Júcar. Es un trabajo farragoso, apasionante y ahí está la clave de toda la operación, que se sepa entender que si paramos los taxíferos es para no perderlos y en un futuro tener reservas, pero de la O sea, pararlos para en un futuro tener esa reserva, porque ¿qué futuro se espera a este trasvase Jucar, Vinalopó? Pues yo tengo ilusión de que sea un futuro, vamos, no es el trasvase que íbamos a hacer, 25 años cuando usted estaba dirigiendo unos debates, ahí. es otro trasvase, pero bueno, adaptado a la realidad, con otra tecnología, con lo que nos da la fotovoltaica, realmente bien y con las perspectivas de que bueno, podemos compaginar nosotros trasvase, aguas de pozo, aguas depuradas y una cantidad de de mecanismos que el el Vinalopó pues están dando una eficacia, que ahí está el agua de mesa, ahí están en fin, todos los vinos, ahí están todos los frutales, que es una una, una región, una provincia de Alicante, pues, pues eso, no se conocería Alicante sin el eje vino Vinalopó, desde Villena hasta allí. Lo importante son los derechos de las concesiones. ¿Qué caudal? Esto creo que ya se quedó fijado. No sé si hay cambios. ¿Qué caudal es el que llegaría a Elche desde El Jucar? Vamos a ver, el derecho ahora mismo tiene ahora mismo tres usuarios. La San Enrique, la SASA San Pascual y el Ayuntamiento de Elche, para el abastecimiento. Esos tres usuarios, pues cada uno tiene sus singularidades y su, Todos están de acuerdo y poco a poco irá adaptándose al nuevo, al nuevo futuro. Pero independientemente de que es el norte de Elche y está, pero que venga agua a la provincia de Alicante es importante para todos: para nosotros, para Elche y para todos los sitios. Donde hay agua y hay tuberías y conexiones, hay nuevos acuerdos, hay sequías y hay que crear. Las tuberías, yo siempre digo que las tuberías de riego son las que más unen del mundo, porque he visto pueblos enfadados por la vida y una tubería ya son hermanos para siempre. El, el, el evitar y el garantizar el agua de abastecimiento y el agua de regadío a las poblaciones de nuestra tierra es lo que más une, más que las historias que se crean por ahí. Pues lo más importante de esta entrevista es ver que no ha perdido la ilusión, Ángel Urbina, después de haber perdido la batalla del trasvase Tajo Segura. ¿Tiene ilusión por el Jucar Vinalopó? No se ha perdido la batalla de Tajo Segura. Simplemente hemos sido menospreciados y maltratados. Pero la batalla sigue. El Tajo Segura va a tener recorrido. Faltaría más. Faltaría más. Sigue con los recursos, con los contenciosos ante en el Tribunal Supremo, ¿no? Sí, sí. Además he tenido la suerte, de acabar ya, de formar parte de una comisión técnica muy cualificada. Muy con cualificada. Bueno, géneros de camino de toda la vida, los, los que estuvimos en el memorándum. Se ha hecho un estudio técnico muy potente y se ha repartido a las distintas entidades que se basan en los, alumne, los alegaciones que han hecho. Diputación de Alicante, eh, Comunidad Autónoma de Murcia, Comunidad Autónoma de, Bahén, de Andalucía, Diputación de, de Almería, el Sindicato de Legantes, Colegios de eh, Camino, de Agrónomos, en fin. Hemos hecho un trabajo potente que yo creo que, bueno, la justicia tampoco es, es garantizar nada, pero nos hemos quedado... Contentos de los estudios que hemos hecho, de uh -huh. las probabilidades que se han aprobado en el plan hidrológico del Tajo, que no es solo el incremento del calor ecológico, hay muchas cosas más. ¿Y han podido convencer al Ayuntamiento de Elche de que su contencioso también siga o tenga el mismo contenido que el de, la, de las diputaciones y los gobiernos autonómicos de Murcia y Andalucía? Yo estoy muy decepcionado, más claro que el agua. ...no se puede admitir... ...ni el Ayuntamiento de leche ...de entrada... ...7 metros cúbicos por segundo... ...si estamos argumentando técnicamente... ...que no hay... ...ningún informe... ...ni nada... ...que se diga... ...que se tiene que incrementar... ...de principio no puedes... ...aprobar la menor que 7 metros cúbicos por segundo... ...pues veremos si les hacen caso... ...todavía no han presentado ese contencioso... ...veremos si rectifican... ...gracias Ángel Urbina... ...pero yo... Personalmente, tengo orgullo que mi pueblo me dio una medalla, entre otras cosas, por, por defender el memorándum. Defendimos todo lo que está en vigor. Avanzo que este mes de, de abril, la votación del tendremos 27 instrumentos otra vez. Me dio una medalla eh, por, por aquella lucha y ahora ni se me haya consultado. Es muy triste, no se puede hacer recursos de agua políticamente, son cosas técnicas, y si sale otra cosa, pues lo se haga, pero hay que tener rigor y disciplina en estas cosas, no se puede, esto no es un chalaneo. No. Pues estamos en época de elecciones, veremos cómo acaba este contencioso. Quiero decir mucho de tema ya, ya cada uno. Pues muchísimas gracias y suerte. A vosotros siempre, por la información. Muchas gracias.